10 de la mañana, 38 minutos. Decimos de nuevo Iron Mountain. 5 de febrero de 2014, 10 personas muertas, 8 bomberos y 2 rescatistas de defensa civil al desplomarse una pared del galpón de la empresa Iron Mountain que se estaba incendiando. Según las pericias posteriores, en las que se encontraron, por ejemplo, rastros de sustancias combustibles, se pudo confirmar que ese incendio en ese galpón se inició de forma intencional. ¿Qué pasaba en Iron Mountain? Entre otras cosas, se custodiaba documentación de distintas compañías. Por ejemplo, De bancos, por ejemplo, de ley Chesbysi. En febrero de este año, la fiscal Romina Monteolone pidió que declaren 32 personas, entre los que se encuentran responsables de la firma, funcionarios del gobierno porteño y bomberos de la Policía Federal. Ya estamos en contacto con Gabriel Fuchs, legislador de la Corriente Nacional de la Militancia y uno de los mayores impulsores para que se esclarezca el incendio de Iron Mountain. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Diego, te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Bien, Gabriel, gracias por atendernos y en principio preguntarte cómo se está desarrollando una causa que sale obviamente de la esfera mediática y sale de la opinión pública, algo que nos parece fundamental entender, ¿no? Sí, lamentablemente parece ser que solo alrededor de los primeros días de febrero el tema toma algún, algún impulso. Mira, lo que yo sé es lo que vos has mencionado: que la fiscal ha convocado a. Hay un dato interesante, porque en realidad lo que yo más me dediqué fue a ver las responsabilidades por parte de la administración gubernamental en las deficiencias de inspectivas, en, en, en la pérdida de expedientes, en una cantidad de cosas que pueden haber sido, pero nunca ningún fiscal hasta acá había, había utilizado eso, decía que pueden haber sido la paja seca en la cual la mano criminal perdido, prendió el fuego. ¿Qué quiero decir esto? Que antes. De que el 5 de febrero eh, eh, sucediera lo que sucedió, había por lo menos 70 alertas de distintos organismos del gobierno porteño que habían inspeccionado distintas áreas cruzadas de lo que, de lo que era el establecimiento、eh, de Aero Mountain y que habían advertido sobre falencias de todo tipo, de todo tipo, gusto y color que uno pueda imaginar. Y lo que había sucedido hasta ahí es que el gobierno no había respondido a esas alertas que se habían dado, por ejemplo, del área de inspección del trabajo, la propia Agencia Gubernamental de Control, presidida、eh, por el, el inefable y ahora transformado en héroe de la República,、eh, Gómez Centurión.、Eh, Que había también pasado, por ejemplo, defensa del consumidor sobre e los tema de l matafuegos.、Bueno, había montones de alertas cruzadas de que no habían sido respondidas. Entonces, toda la compilación y como lo que nos corresponde como legislador fue demostrar que había un lugar y una zona no、eh, controlada por el Estado en la cual podía suceder lo que sucedió. Agregándose a eso. El hecho de que AeroMountain estaba dentro de una de las políticas preferidas del gobierno y de la administración de Macri, que es la política de las exenciones impositivas que se d a a lo que se llaman los distritos,、uh -huh. dentro del distrito tecnológico, no s o l o eso, sino que el ministro Cabrera, cuando inauguró el distrito tecnológico, lo hizo al lado del presidente AeroMountain. Decía que AeroMountain no era un cualquiera, sino una empresa beneficiada con exenciones altísimas por parte de, del gobierno de la ciudad. Decía que. Lo importante es que la fiscal por primera vez pone en el tope de las responsabilidades a la administración pública.、Uh -huh. Hasta aquí ninguno había vinculado a estas cosas. De hecho, además, yo le he pedido por nota y por, a través de i n i c i a t i v a legislativa al jefe de gobierno, al entonces, hasta que era jefe de la administración de Macri, que era Horacio Rodríguez Arresta, que espontáneamente. Porque quiero decir que hay como 800 fojas de respuestas a pedidos de informe que hemos hecho los legisladores, entre las cuales hay una, un dato fundamental, que es la pérdida del expediente de habilitación de Don m o n t Está perdido el expediente que habilita el uso del galpón. Así es. Pero e s t á perdido la pérdida del expediente. Aparece un año después de que sucedió, cuando nosotros logramos. Que Gómez Centurión, director de la Agencia Gubernamental de Control, viniera a la legislatura y ahí explicitara. Una cosa rara, porque además la Agencia Gubernamental de Control tiene contratada una consultora por más de un millón de dólares para reconstruir expedientes perdidos. De, aquí hasta acá, de allí hasta acá, nadie pudo todavía reconstruir el expediente original de habilitación de ese galpón de Iron m o u n t a i n Entonces, sé que la fiscal, por primera vez, ha puesto en la línea de convocatoria. También a los funcionarios gubernamentales, porque tiene que ser el juez el que decida si la mano criminal tuvo o no algún tipo de razón. Es posible que la、no、haya tenido. Lo que yo digo es que las falencias gubernamentales, como también en t a i a r n como en muchos otros casos, son las que permiten que los criminales actúen.、Uh -huh. Y son las que dejan, después es posible que haya alguna vinculación. Bueno, eso ya es materia especulativa, se han hecho muchas especulaciones. El, el Propio Cabrera es un tipo con un antecedente en el HPC. Su segundo en aquel momento、eh, también era un tipo que venía de la actividad privada del HPC. Pero todo eso es una especulación. Yo no puedo afirmarlo con certeza. Como legislador, lo que yo hice fue compilar una gran cantidad de documentación a la que nunca se incorporó a la causa. Yo espero, y me ha llamado también la atención que la fiscal Monteleone no haya convocado todavía justamente. A quien era el responsable de la agencia gubernamental de control en ese momento. Juan José Gómez c e n t u r i ó o m o decía recién, que es Juan José Gómez Centurión. ¿no? Hmm. Gabriel, acá hay un tema importante que es entender qué hace Iron Mountain. Iba a decir qué hacía, pero la verdad es que el otro día hice trámites en el gobierno de la ciudad y vi cajas de Iron Mountain con l a c u a l e el Estado debe seguir contratando sus servicios. Así que me gustaría entender un poco más qué pasaba allí y si hay una pericia que indica、eh, incendios posiblemente intencionales, tenemos que pensar qué tipo de documentación se encontraba, ¿no? Iron Mountain es una empresa que viene de la época de la Guerra Fría, antes de lo, donde uno podía digitalizar y supuestamente encriptar, aunque los Wikileaks han demostrado que no hay documento a salvo de la capacidad de, de, de ser penetrado en términos de、eh, capturada la información que posee, pero su origen eran、eh, cuevas en las montañas, en, creo que fue en Colorado, donde un empresario ofreció Y yo creo que era un e m p e c i n a o vinculado al Departamento de Estado. Estamos hablando de los años 50, época en que la amenaza de la guerra nuclear era una cosa de todos los días. Ahora suena un poco ridículo o no tanto, pero en aquel momento la mitad del, del complejo militar industrial tenía que ver con la defensa eh, eh, estratégica ante situaciones de posible guerra nuclear. Entonces era la guarda de, de documentación sensible. Ante la posibilidad de que desaparecieran todos los lugares de o n d estos archivos estuvieran. A partir de ahí comenzó a estereotiparse como una empresa de guarda de documentación. Aparece la lógica de la guarda de documentación en papel, ya existían mecanismos de microfilm. A lo largo de los años, este tipo de empresas siempre ha n estado vinculada s de alguna u otra manera a cuestiones de seguridad también, porque mucha de la documentación sensible que guardan, Es supuestamente vinculada al tema de seguridad. Ahora uno dice: en esta etapa de la historia donde todo es posible de guardar, sí, efectivamente subsisten todavía empresas de este tipo para documentación en papel que supuestamente no puede ser, y esto parece, parece una ironía,、eh, quemada o, o, o que no puede ser perdida, que tiene que estar a n t e un periodo de tiempo suficiente. Para ser convocada, inclusive también para ser utilizada eventualmente como a n á l i s i s de investigaciones, etc. Ajá, ¿Tiene antecedentes decir, a Iron Mountain en el no, mundo de incendios como el que se vivió acá? Absolutos, tiene antecedentes en r o s a antecedentes en Italia. Tenía los cinco años anteriores a este incendio,、eh, hubo cinco incendios、eh, del estilo, no por supuesto con las consecuencias fatales de diez servidores públicos、eh, tan. Eh, que, que fallecieron, como en este caso, pero muy parecidos, donde manos criminales dicen. Yo quiero recordar que el HBC, cuando fue convocado por la justicia por el tema de las supuestas cuentas offshore que habían sido denunciadas, cuando fue la gran denuncia internacional, el HBC dijo que las documentaciones se l e quemó en, en i r o n m o u n t a i n Yo no digo que lo quemaron ellos, lo que digo es que claramente ese incendio. Favoreció una presentación entre la justicia y seguramente a otras empresas también, ¿no?、Pues、no necesariamente, pero tenemos en claro que, evidentemente,、eh, hay ahí una lógica bastante compleja. Ese, el Gualpón, además, no cumplía siendo, si estamos hablando de una empresa transnacional, surgía en la Guerra Fría con requisitos de guarda de papeles de seguridad como los que estamos describiendo acá, uno veía lo que era ese depósito y, de hecho, cómo, además, Las paredes se cayeron de la manera en que se cayeron, los, que los peritajes más allá, de la mano criminal que efectivamente está ya recontracomprobado, que encendió el fuego. Se demuestra que además las condiciones de esa guarda de documentación eran documentales muy, muy precarias desde el punto de vista de lo que efectivamente la empresa ofrece.、Claro. La empresa ofrece guardar. Sí, pero muy difícil. De guardar. Sí, muy difícil de probar, pero también pareciera que la empresa ofrece además de guardar, quemar, ¿no? Y da esa sensación. Efectivamente, el gobierno de la ciudad mantiene contratación.、Eh, yo debo decir que el gobierno nacional, incluso el gobierno nacional anterior, tenía contratación, porque es un mercado muy cautivo. Hay dos empresas en Argentina、claro. que hacen esa tarea.、Uh -huh. Cuando sucedió la de e a m o n t a i n yo me reuní entonces con la que era la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, y le planteé, porque había información de que el gobierno nacional, especialmente en aquel momento, creo que era la Policía Federal, mantenía Contratación con Aeromonta. n Bueno, a partir de ahí, la ministra en ese momento generó un corte del, del, de la contratación o de la forma de l i g a z ó n que existía entre el gobierno nacional en aquel momento y la empresa. Es difícil, si la lógica de la guarda de documentación debe mantenerse porque hay normas que así lo indican, habiendo dos empresas en Argentina, está un poco como cartelizado, claro, porque. Efectivamente, requiere además una gran logística y una gran cantidad de cosas. Evidentemente, no tanto, digo, yo pienso una gran logística, pero cuando uno ve los gatones y ve el estado de abandono y la poca capacidad de personal para resolver los problemas, ni siquiera había una guardia en ese momento, se demuestra que es casi.、Eh, Eh, como abierto para que sucedan este tipo de cuestiones. ¿no? Gabriel, l m a n t e n e s vínculo con los familiares de los ocho bomberos muertos, los dos rescatistas de defensa civil, que son quienes más deben empujar por justicia, sobre todo, como comentábamos al comienzo, en una causa que se borra de los grandes medios y dejamos de tenerla presente? ¿no? Sí, sí, manténganos. Hoy tengo, recibo a uno de ellos, mañana o pasado creo que tengo reunión con otro de ellos, hoy con Rolando Monticelli, después con Jorge Estamos <risa> permanentemente en contacto. Eh, porque, bueno, efectivamente hay muchas líneas que todavía. Yo quiero decir también que el señor Gómez Centurión,、eh, además de todo esto que hemos mencionado, de que perdió el expediente, de que、eh, cuando fue a la legislatura dijo que la causa de la muerte de los 10 servidores públicos que estaban ahí era su impericia, no, no todo lo que rodea, no la incapacidad. Este, del Estado y de él de controlar lo que tenía que controlar para que eso no sucediera, sino la impericia de los bomberos. Los familiares tuvieron un muy fuerte enojo. Uno de ellos fue amenazado por Facebook, cosa que trascendió en su momento, que es Rolando Monticelli, a quien voy a recibir hoy en mi oficina. Tengo una relación constante. Yo acompaño, estoy siempre con el oído puesto, tanto en la causa judicial como qué pasa. Con los avances efectuantes de la investigación administrativa. Bueno, los avances de la investigación administrativa interna del Estado porteño son absolutamente deficientes, no están dando la información a mi modo de ver necesaria.、Eh, yo estoy esperando que justamente las citaciones de la fiscal ayuden a que el Estado esté más obligado a demostrar, yo vuelvo a repetir porque quiero ser responsable con esto, ¿no?、Uh -huh. Que hay complicidad directa, pero al menos que la impericia. Del Estado en los controles ha dado lugar a que sucediera lo que sucedió. Lamentablemente, las amenazas muchas veces son una manera de comprobar el peso político de una causa, ¿no? Que una persona empuje por saber qué pasó en un lugar demuestra que si hay gente interesada en que esa persona no avance en la investigación, no avance en la denuncia, muestra los intereses políticos y económicos en torno a una causa, ¿no? Absolutamente. Además, la verdad es que demuestra que este hombre, que casi llegó a ser ministro de Defensa de Macri, Que quiso ser mostrado como un cruzado de la lucha contra la corrupción, todavía no encontró el expediente que él tenía que llevar como prueba y aportar como prueba a la habilitación de ese galpón. Así que de eso estamos hablando. Gabriel, muchas gracias por este contacto, te mandamos un saludo. No, gracias. Gabriel Fuchs, legislador de la Corriente Nacional de la Militancia, uno de los mayores impulsores para que se esclarezca qué pasó en Iron Mountain. Recordamos, 5 de febrero de 2014, 10 personas muertas, 8 bomberos, 2 rescatistas de defensa civil, cuando se desplomó la pared de un galpón de la empresa Iron Mountain que se estaba incendiando. Hay pericias que indican que ese incendio comenzó de forma intencional en un galpón donde se guardaban, entre otras cosas, materiales